Hoy en la reunión se plantearon algunos ejes con un poquito más de profundidad. Hay una preocupación que es compartida en toda la mesa por las organizaciones sociales, por el legislativo municipal y el ejecutivo municipal, que es la ausencia de la provincia en estos espacios. En pos también de las declaraciones que hizo el gobernador en cuanto a la emergencia. Así que, bueno, una preocupación grande por parte, de, sobre todo, de las organizaciones que tienen los merenderos y comedores, porque empiezan a notar que el rol de la provincia para poder paliar estas situaciones es más que importante. Eso por un lado.、Eh, hoy participó el director de la estación experimental de Inta, Valle Inferior.、Eh, En realidad planteó lo que la ordenanza de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, había planteado: que es trabajar todos los circuitos cortos de comercialización del, consumidor al product, del productor al consumidor en, en los esquemas de mercado a precio justo. Que ya la CETEP tiene experiencia y hay otras organizaciones sociales que también tienen v a s t a e x p e r i e n c i a en eso. Y que lo que logra es、eh, hacer llegar alimentos a menores costos de los que hoy se t i e n e Y no solamente eso, sino que también、eh, dar una mano, involucrar en el abordaje de la emergencia alimentaria a los pequeños y medianos productores del Valle Inferior de Río Negro, lo cual nos parece sumamente importante para consolidar todo ese espacio de producción y de, y de cultura rural que tenemos acá en el Valle. Por otro lado, se planteó bueno, fuertemente tener una reunión, intentar tener una reunión entre el. El gobierno municipal y el gobierno provincial, este, y en realidad la preocupación de las organizaciones sociales, porque si no hay respuesta de la provincia, bueno, empiezan a, a plantearse un esquema de,、eh, de movilizaciones y acciones para poder lograr ser escuchados y que el gobernador cambie esta apreciación, que aparte nos parece atemporal fuera del contexto. El gobernador hace una declaración de que no necesitan la emergencia en Río Negro, cuando a nivel nacional. Se reconoce una situación de emergencia en todo el territorio nacional, votada por unanimidad tanto por este, senadores como por diputados. Así que nos parece que esa temporal. Quizás el, el gobernador está en otra frecuencia, no tiene esta lectura de la realidad, pero bueno, lo que, se va, lo que se va viendo es que es una realidad que aqueja muchísimo, que los procesos de pérdida de poder adquisitivo, tanto del salario como de las, de las ayudas sociales, este, ponen en, en jaque a las familias, que no llegan a cubrir los gastos de alimento. ¿Puedo decir a la mesa que ustedes están participando del relevamiento de precios en la ciudad、uh -huh. y que esto les da a ustedes? Una información que trajeron a esta mesa y que creen que tiene que ser evaluada. ¿Podrías contarnos un poco de qué se trata este Sí, como no, es un poco la base del fundamento de la. Del proyecto de ordenanza y el proyecto de ley que presentamos al Legislativo Provincial de Emergencia Alimentaria, que es en la comarca la CETEP, junto con el Gremios de la CGT y la CTA, vienen haciendo un relevamiento de precios,、eh, donde participa la Universidad del Río Negro y el Centro de Estudios Económicos Escalabrini Ortiz. Y sin contar la devaluación después del aspaso, la línea de indigencia, que sería el nivel de plata que necesita una familia tipo de cuatro personas, dos adultos y dos menores, para comprar solamente la comida nos daba en el orden de los 22 mil pesos. El reglamento que hizo la CETER de algunos de sus integrantes en los distintos barrios de v i e t m a nos daba un ingreso más o menos promedio entre 10 y 12 mil, 13 mil pesos. Por lo tanto, ese delta, esa diferencia entre la línea de indigencia y los ingresos familiares, es lo que nosotros llamamos la emergencia alimentaria. Es la falta de plata que tienen esas familias para llegar a cubrir solamente la comida. Porque la línea de pobreza en la comarca nos arrojó en el orden de los 64 mil pesos que necesita esa familia para no ser pobre. Por lo tanto, estamos en una situación compleja y que sabemos que se agudiza porque los procesos inflacionarios, sobre todo en los alimentos básicos, siguen estando. Y se, se siguen agudizando. ¿Qué e s i m a n ustedes que están en esa situación en Vietnam? No, nosotros no tenemos una estimación, es lo que le venimos a pedir al gobierno provincial, al gobierno municipal, que pongan sobre la mesa y que profundicen. Nosotros tenemos r e l e v a m i e n t o de los barrios, de los lugares donde venimos trabajando, las organizaciones no tienen la estructura para hacer un r e l e v a m i e n t o de la ciudad, eso es parte del rol que tiene que tener el Estado y los organismos competentes. Lo que sí nos parece que la muestra con la que se viene trabajando y las situaciones en la macroeconomía del país. Eh, lo que menos tendría que producir son dirigentes políticos negando la realidad. Digo, la realidad es la que está, es la, es la que se va manifestando en cada uno de los merenderos y comederos que se van a b r i e n d o en los distintos barrios. ¿Cuándo van a ir al a desarrollo o social a pedir la participación? ¿Cómo van a hacer? ¿Van a ir? Bien, lo que se quedó en la mesa es que el Ejecutivo Municipal y el Legislativo Municipal iban a organizar un encuentro con funcionarios de la provincia para, más allá de las notas de invitación que tuvimos desde la mesa, tener un encuentro cara a cara para poder ver cómo podemos d e s t r a b a r Nuestra intención es atender la emergencia, no es ni disputar ni poner, hacer sistemas de discusiones estériles. Necesitamos que la provincia arrime las herramientas que tiene para poder、eh, paliar. Esta, esta emergencia alimentaria. Lorena Hagan, la referente de la CTB e a c a de Viernes, recién decía: se vienen las fiestas y sabemos lo que eso、eh, implica. Implica un aumento de la comida, porque en la s fiesta s la comida está más cara e implica también una sensación de abandono y de marginalidad muy fuerte cuando las familias no pueden llegar a pasar unas fiestas alegres y en paz.